Ya te cuento, es en Niki, no se ve, no, yo grabamos, no música, original nada, de regrave, ya todo, ni vaya cadela, cómo se complace, por ti, vaya cadela, conocedor, bueno no se ve, se ha mi noche, bueno, se ve, o mi noche. Yo sé rombo, mayor llamó billet. Llegó a Rambo. Mejor, vamos a a da estos golpe. Mayor. Porque me da esto golpe. Me da esto golpe. es un <risa> lapazo más porque, porque los, los lapazos, lapazos dan, dan duro y dejan, y dejan huellas, huellas. No, no como esas reguitas que, que se parten, se parten. Eh. Ni si te ponen los patines, no alcanzan. ¡Vivo! ¡Yo el papá! Es... ¡Te veo aparratado y arrinconado! ¿Qué? ¿Te has, ¿Te has, convencido, has convencido, convencido que aquí sí hay? El Super DJ, el baba de los africanos. Estas son las cosas que tiene la vida. Traté de ayudar a un amigo porque me daba lástima, el pobre... Con su pico lleno de cucarachas, de ratones, de chinches y de todo tenía de toda clase de insectos y ahora trata de perjudicarme Escuchan por ahí, es regrabado, pura regrabación, nada más. es el disyuki me mata! ¡Ah! Oh, me! Qué... lo el -y -me mata! Es un lapazo más Porque, porque los, los lapazos Dan los duro Y dejan de huellas. huellas No como esas regros de Y dejan de huellas Porque los, la la son los lapazo más Porque es un lapazo más Un lapazo más lapazo de Porque los lapazos Dan Esto te Es un lapazo más porque los lapazos dan duro y dejan huellas no como esas reguitas que se parten Digo, es un lapazo más, porque los lapazos dan duros y dejan huellas, no como esas reglitas que se parten.